Para todos los vecinos y vecinas de Puente Alto que están en sintonía, escuchando Radio Puente Alto a esta hora, tenemos noticias municipales y la invitación a esta hora es un buen inicio de semana. Los dejamos a todos invitados a la Feria de la Exposición Puente Mujer, el Espacio Urbano. Avenida Conchitoro 1149, donde podrán encontrar productos que hacen las mujeres puentealtinas durante los tareas de orfebrería, huertos, costuras, tejidos y mucho más. No te los puedes perder, Puente Mujer, apoyando el desarrollo comunitario y comunal de nuestras queridas amigas artesanas y emprendedoras. Noticias Municipales de la Radio Puente Alto, Puente Mujer.